Aquí estamos una vez más en este programa El Volantín de Radio Cartón y estamos transmitiendo para el mundo cartonero. Estamos muy contentos, muy felices y con un ánimo chingón porque ya estamos para iniciar la feria del libro usado y antiguo acá en Guanatos, en el Palacio Mañazapal de Guanatos. Los esperamos del 10 al 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. La Rueda Cartonera tendrá un stand de libros usados y libros cartoneros. Ojalá y puedan pues venir a visitarnos a nuestro stand. También vamos a tener transmisión en vivo de Radio Cartón y esperamos que... Lleguen ahí con sus proyectos, si alguno de ustedes quiere usar los micrófonos de Radio Cartón para hacer sus pininos, para iniciar un proyecto nuevo de Radio Cultural, pues ahí vamos a estar para que se acerquen y lleven su proyecto. También vamos a tener la cafetería La Rueda, libros y café. La Rueda estará pues completamente con todo el equipo en la Feria Municipal el libro usado y antiguo que desde luego está realizado y organizado por la asociación de libreros GDL y pues les mandamos un saludo a toda la banda de la asociación de libreros GDL que se han estado partiendo su jefita para ayudar a que esta feria sea todo un éxito ya que seremos un un año más los anfitriones en esta octava edición y pues a todos ellos pues un ánimo encabronado porque desde mañana inician ya este los montajes y estamos pues a punto y también pues estamos invitando a todo el mundo cardonero a toda esa gente que se deja caer a guadalajara jalisco con motivo de la Feria Internacional del Libro del señor Raúl Padilla, acá a Guadalajara, pues los invitamos a que vengan a la francachela cartonera, esta feria que se hace a partir del trabajo de algunos compas cartoneros de aquí de Guanatos y de otros municipios y otros estados. Nosotros no somos parte de la FIL, pero nos aprovechamos de todo eso que se derrama se derrama de la copa bulliciosa de esta gran fiesta de libro de autores y de editoriales. Sabemos que hay muchos muchos eventos alternativos y que hay otros festivales o ferias como la Otra Fil, la Contrafil, la Fil Alterna, la Filomena y desde luego Francachela Cartonera. Ojalá y toda la raza ya unos compañeros chilenos Nos han dicho que por acá van a andar, este también este estamos esperando ya algunos cartoneros de la Madre Patria, este a ver cómo nos va ahora con los separatistas y también pues algunos compas de la Argentina y tenemos aquí a un compa también que ha hecho mucho, pero mucha labor con los cartoneros de la rueda que es Patch O'Hare. Ahora si sí pronuncia bien y que está precisamente aquí un lado de mí en el micrófono número 2 de Radio Cartón y también tenemos a Pavel Neicame que es uno de los colaboradores de aquí de la radio y hoy le tocaron los controles de Radio Cartón porque nuestro compañero Jacobo Monraz anda festejando sus 35 años de edad, muy joven él por Si alguna de las muchachas que nos escucha quiere salir a cotorrear, pues está puesto y dispuesto. Tenemos mucho, mucho trabajo acá en la rueda cartonera. Todavía hay chance de que quien quiera venir a armar libros cartoneros nos pueda ayudar a hacerlo. ¿no? Bueno, y en la música vamos a tener ni nada más ni nada menos que a Tex, Tex Y esto va con dedicatoria del compañero controlador de vuelo que es pablo Pavel Necame que se llama Pablo, ¿eh? Pavel es Pablo, este porque uno de sus grupos favoritos es Tex, Tex y hoy vamos a escuchar música de Tex, Tex y vamos a iniciar con esta rola que le encanta a Pavel que se llama Toque Mágico. Vámonos Pavel y regresamos para charlar con Patrick. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el volantín y pues platicábamos que estamos con Patrick O'Hare y que Pavel está en los controles a falta de, hoy de, de Jacobo Monraz. Bueno, no, ya realmente hoy ya te tocaba a Tim ¿eh, y Pavel, ¿verdad? Sí. Entonces, no, no se preocupen por Jacobo. Exacto, o sea, sí, o sea, sí está festejando su cumpleaños, pero está chido. Patrick O'Hare. Bueno pues ya tienes más de 15 días en Guanato y aparte de estar a pasarte la, pues conociendo a la ciudad, pues ya has tenido contacto con casi todos los cartoneros de de Guanatos. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Entonces ya, mm. ya tienes una idea más general de, del trabajo que se realiza como cartoneros acá en Guanato, en Guadalajara, y uh -huh. y bueno, este, ahora sí nos podrás decir las expectativas que tenías a las ¿A lo que ahora estás viviendo con los cartoneros? Sí. Uh, buena pregunta. Eh, no creo que ha, ha habido como una gran choque, ¿no? Entre las expectativas y, y lo que voy viviendo ahora, ¿no? Porque ha sido algo como este que lentamente he ido como conociendo más lo que es el trabajo de los cartoneros, pero más bien... Uno puede decir que he estado trabajando sobre todo con este con su editorial ¿no? con la rueda y después colaborando también con varios chinos que por ejemplo no he vivido los procesos de, de edición o de armado de libros o la parte este claro que usando distintos programas para formar los libros este, de distintos editores no he estado más bien armando libros aquí este, y haciendo talleres también aquí con otros editoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya conozco la, el rostro de Raúl Bañuelos muy bien, ¿no? Porque <ríe> he armado unos 50 y, y algo de, de libros que van a, van a vender y presentarse ahora en la feria, ¿no? Este, pero sí, creo que de una manera veo el, el ritmo y el tiempo de... De, del año también, del año cultural aquí en Guadalajara, ¿no? Porque he llegado a un buen momento donde ya vamos armando muchos libros, donde mucha gente está ocupado con estes, estas ferias que van a venir, ¿no? La feria del libro usado y después la FIL. Y la francachela. Y la francachela que es complementaria a la, a la FIL exactamente, sí. Sí, es, es, es muy muy interesante porque... A, a mí en lo, en lo particular y porque soy parte de la rueda cartonera y parte de este mundo cartonero y, y me interesa mucho las redes y, y los intercambios entre lo que realizamos porque pudiera pensar uno de fuera eh, es decir, estando fuera de la realización de cartoneros mm. ¿sí? alguna vez lo comenté con Patrick que quienes hacemos los libros de, de cartón o nos llamamos a sí mismo cartoneros pues tenemos esta conocimiento y sabiduría de cómo se arma y cómo se hace y por qué y para qué se hace un libro cartonero no pero la gente que está fuera ¿no? de, de, del proceso probablemente pensará que hacemos estos libros con el con el fin de tener una empresa económica que ¿no? que, que tenga esta capacidad de producir lana, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿hay, ¿hay ahí algo o una, una diferencia eh, en cuanto a esto? O sea, ¿quienes hacemos o hacen los libros cartoneros están buscando una empresa que les genere una economía que, que los lleve a, a sobrevivir, a tener un trabajo de planta y que con esto este mm. se mantengan? Y yo creo que hay, eh, hay como trabajos complementarios, no pues me da la impresión como que todos los que están la mayoría de los que están involucrados en, en editoriales cartoneros que he conocido hasta ahora, como que tiene que hacer malabares con varios oficios económicos, ¿no? que no es solamente centrarse y hacer dinero en, en lo que lo que es la, lo, lo que son los libros cartoneros no en su caso como pensando en, en el café librería eh, cartonera no editorial o en otros casos los que tienen que hacer trabajos aparte este para y, y para después complementar el ingreso de, de, la, de la, del, del editorial y supongo que eso también eh, aliviana un poco la presión sobre lo que podría ser la venta o el ingreso económico no si uno también tiene otros salida es que uno no tiene que tener como que estar muy presionado a vender los libros a cierto precio o a vender cierta cantidad de libros este para para poder pagar la renta cada mes, ¿no? Entonces, eh, creo que bueno, de tu experiencia eh podrías decir más a, a mí a los los oyentes, ¿no? Los que están escuchando este si es así, ¿no? Si si si si si uno se dedica a solamente a una cartonera y es el único ingreso económico si eso es más problemático si eso lleva más presión o también si se, si eso te des, desvirtúa lo que es eh, la tarea cartonera y hizo lugar eh, en la economía solidaria ¿no? Este, y, ¿Cómo será sí bueno yo creo que, que debido a esto era también un poco mi pregunta porque entendemos que un, un cartonero así como nos nombramos pues no solamente es una persona hacedora de libros o editor no sino que también en, en este sentido estamos entre comillas apostando a un fracaso ¿no? a un fracaso económico pues no porque si alguien a mí me pregunta a quién publico, o qué personajes publico o qué autores publico y si estos autores van a ser este vendibles o, o, o vendidos para que mi cartonera tenga una retribución económica, pues también es así como como soñar, ¿no? Este el, el, el hecho de de publicar personajes o autores como Raúl Bañuelos, pues es como este deseo también en el caso de de viento cartonero y que se suma la rueda al proyecto de, de viento cartonero para hacer una coedición de Raúl Bañuelos y que en algunas otras este, editoriales nos hemos también coeditado, ¿no? hablando de del el, el viaje ¿no? o algunas otras cartoneras con las con el barrio chino, desde luego que, que es con quien coeditamos más, pues… Tiene, tiene este sentido de promover al autor no de difundir su obra porque creemos en esto que se llama patrimonio cultural universal ¿no? como un bien un bien espiritual o un bien este de la humanidad no que es contribuir a tener una visión distinta del mundo ¿no? y esta posibilidad de difundir por medio de la imprenta o de, o de el, las copias eh, hechas hechas en este caso a mano que son las cartoneras para poder llegar a ciertos cinturones o círculos de gente para que estos a la vez tengan esa otra posibilidad de, de llevarlos más adelante ¿no? mm. pero sí con este interés también de, de poder llegar a una autogestión no a que cuando menos este los libros se paguen por sí mismos, no o que la labor que hacemos en el caso manual sea un regalo, pero los materiales sí podamos conseguirlos a partir de la venta de los libros, cuando menos del 50% de la venta de los libros, y, y poder continuar con esta labor. no Es una labor en el sentido cultural o artístico muy social, no porque el enfoque de las cartoneras en todo caso se distancia o es contraria o, o tiene otra visión distinta a los editores comerciales, ¿no? Uh -huh. Quienes hacen libros únicos y exclusivamente para ganar lana, ¿no? Uh -huh. Y sí, me ha tocado la suerte de poder eh, meterme más en la producción de, de libros y la, fa la fabricación de con esta pequeña fábrica que tenemos ¿no? en la mesa aquí en el taller, de fabricar más libros y tener un poco más de sabiduría sobre el proceso, ¿no? poder hacer los libros un poco más rápido o cortar, hacerlo más un poco más preciso o aprender un, otra manera de coser. Y como eh, vinculado con ese, esa sabiduría de este aprendizaje ha sido la posibilidad de poder transmitir Este, estos, estas pequeñas cosas que voy aprendiendo En las talleres que hacemos ¿no? Que hemos hecho en los últimos días este, Que hemos hecho por ejemplo el domingo Y después ya poder enseñar a otros A niños, a adultos A, a veteranos, a jubilados Este, cómo hacer este cómo hacer los libros, entonces yo veo como ese autoaprendizaje como muy vinculado a que a otra forma de conocimiento también, ¿no? que es como no saber algo para saberlo uno solo, para guardarlo para uno solo, para no compartirlo, sino para enseguida compartirlo con otros, ¿no? Este de una forma que no es Eh, donde no, no, en muchos casos no sé uno no está cobrando para enseñar este o no está cobrando directamente al público o está cobrando a un precio bien económico ¿no? para que ellos pueden también saber y sentir ese orgullo de poder hacer su propio libro pintarlo etcétera Sí, eso que comentas es bien interesante porque seguramente los compas cartoneros que tienen sus sus experiencias personales o sus sus experiencias incluso a veces hasta antipersonales no o no porque de repente eh, nosotros tenemos libros de autores que los llevamos a las ferias o a donde hacemos talleres o a las escuelas y de repente la misma gente que que, que lleva el taller, es decir, que aprende con nosotros, eh, le gusta el libro de alguno de los autores que llevamos ahí y luego los autores nos preguntan ¿y quién lo compró? ¿no? Como si nosotros supiéramos la personalidad de todos los que la compran y nosotros le decimos, no, pues un chavo de estas sillas hay que nos preguntó y le gustó tu texto X. Entonces, también los, los autores de, de repente se ponen contentos y felices porque entienden que la gente que compra sus libros también es gente común, ¿no? pues No es una gente que anda buscando los pet sellers, ¿no? Porque también hemos hablado de, de esta esta cohesión o de, de, de este contacto entre un autor no reconocido o que publica por primera vez y un lector que a lo mejor no ha leído nunca un libro completo no mm. bueno justo en estas semanas también he podido observar y escuchar eh, cuentos y historias de, de la venta o de la de, del transferencia o distribución de, de libros ¿no? este, en dos casos como vienen a, a la mente ahora una es entrevistando con otro gran conductor de radio que tiene su show aquí, Irat González que había publicado Eh, un, un, un plaqueta ¿no? de sus poemas que le entrevisté en la semana cortito y me contó que eh, que había, su, su libro había llegado a manos de un, de un chico que nunca había le, leído un libro no creo que la mamá le había le compró para el hijo y, y le contó bueno este en realidad nunca ha leído un libro entonces el orgullo que sentía irak de que sus palabras iban a ser los primeros y la responsabilidad también ¿no? de que sus palabras iban a ser los primeros que llegara a ese joven lector Y después del segundo caso es cuando trabajando aquí en, en, la, en una de las ferias del libros cuando llegué, cuando llegaron unos estudiantes eh, españoles y querían comprar este, libros locales no querían escuchar voces de, de, de, de autores locales Y muchos de los puestos de libros de segunda mano, a lo mejor se encontraba uno de un escritor de Jalisco, o sí o no, pero en, en nuestro caso podemos decir, bueno, tales libros son de estos autores, y, y de hecho, bueno, eh, tal autor le entrevisté hoy, estuve sentado con él y me estaba enseñando cómo coser libros, y este autor autor un tal sergio fong está ahí a unos metros nomás en la librería y si quieres te, te lo puedes llevar ahí para que los conozca y, y platicará con él no y entonces estas he podido como observar y presenciar esa cercanía este que entre en, en el mundo de los cartoneros entre el entre el autor y el lector no que es algo bien chido ¿no? pues es, es, es muy loco yo tengo una pregunta este que hacerte pero vamos a escuchar otra rola para dejarte Pensar. Descansar okay. Y <risa> vamos a, a poner esta rola que se llama El Amigo Pavel, este vámonos con esta rolita Bueno, estamos aquí de retorno, de retache, a la vuelta y vuelta y en reversa en el volantín y estamos cotorreando con Patrick O'Hare y precisamente hablábamos Patrick de esta forma no usual o, o no estructurada en un modelo que es el, el trabajo de los cartoneros, ¿no? y que también pues no es así como entras a trabajar a las nueve de la mañana sales a comer a las 2 de la tarde ¿no? o sea, no es nada como una organización establecida pero si tú le ves algún alcance en, o, o si esto puede ser transmitido o es igual en otros países o en otras ciudades ¿no? con otra gente sí yo creo que eh, por lo que he leído sobre bueno otros países eh, estudiantes profesoras que han trabajado con cartoneros y que han publicado este como que no hay, no hay un modelo único no no hay un, no hay una forma única de cómo organizarse como cartoneras pero sí de alguna manera hay ciertos rasgos en, en común y entonces eso ya es una en la cantidad de cartoneros que hay ya es una prueba de que este, el modelo puede este ese modelo que no es resuelto ¿no? que es un modelo flexible eh, dinámico que puede cambiar en el, el tiempo y sobre todo un modelo que se pueda adaptar a, a condiciones locales ¿no? que ya este, tiene su, el hecho de que hayan tantas cartoneras ya es una prueba real empírico de que el, el, ese modelo este, flexible ya puede, puede funcionar ¿no? de, de un lado y tiene como su alcance Pero a la vez eh, otra parte de la pregunta sería como si queremos si ustedes quieren darle más forma a, a lo que a lo que existe ahora no darle más este eh, como no sé si más continuidad o, o como pero creo que en conversaciones hemos hablado o, o con otros también de si qué valor la, la agrería como formalizar algo que desde de esa red, que no, no, no nunca se termina de, de tejerse, ¿no? Si, si se puede que, si quieren como cambiar de hecho para de, de, de alguna manera formalizar lo que hay ahora. Este, que eso sería un, un, un desafío, ¿no? En qué sentido formalizar este y y cómo eso transformaría el labor y la tarea y la ética de, de un cartonero, ¿no? Y me parece que muchos no quieren formalizarlo en el sentido de entrar en relaciones más fuertes con el Estado, eh, no sé, firmar contratos con intermediarios, con escribanos, etcétera, tener la personería jurídica, poder formar asociaciones civiles. En, su, en algunos casos seguro que eso ya existe, ¿no? Asociaciones civiles, etcétera, pero en muchos casos no quieren hacerlo, ¿verdad? Pues yo yo creo un poco también en esta especie como de mística mm. o en este no sé, probablemente Eh, normatividad no registrada ¿no? o no escrita en la que pues sí probablemente la mayoría de las cartoneras si sí nacen como una respuesta a una necesidad de no tener una una propia forma de expresarse en este caso de este medio que viene siendo la edición o, o los libros de ser generadores de un vehículo de la manifestación artística de un literato ¿no? y que si el literato es o no contestatario eso no oficial o tiene un perfil x o y pero que al final de cuentas eh, ninguna editorial comercial o convencional apuesta para editar a tal autor no aunque hay autores que por amistad el eh, reconocimiento o incluso este valor el literario, pues muchos cartoneros decidimos publicarlo aunque él sí tenga un apoyo institucional de alguna universidad o de algún gobierno o de algún particular, ¿no? Mm. Pero porque este creemos que la literatura o la manifestación de este autor pues es es, es vale, ¿no? Tiene tiene un valor que debe ser transmitido o difundido por no solamente las cartoneras, sino por quien más pueda, ¿no? Pero también es importante pensar quién, quién hace ese trabajo, ¿no? O sea, si los cartoneros somos escritores, o la mayoría de los cartoneros somos escritores y algunos otros editores, o más bien escritores metidos editores, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede...? Si yo me meto a administrar una empresa y tengo que saber de contabilidad, de, de leyes, de administración, mm. pues como que tendría que dejar de estar en el mundo este cultural literario y meterme al mundo de las finanzas, ¿no? Mm. También creo que, que hay que hay quienes nos autocriticamos pensando que debemos de ser marginales completamente y no meternos en, no sé en las patas de los caballos o, o en la economía este oficial o, o funcional no pues yo creo que esto como lleva eh, nos lleva a la, a la cuestión problemática de la economía solidaria ¿no? porque qué es la economía solidaria en algunos casos puede bien ser una empresa formal pero en muchos casos no son muchos casos no son empresas eh, o so, son empresas con, sin fines de lucro son cooperativas, son fábricas recuperadas por sus trabajadores y yo mi experiencia he trabajado con varias cooperativas y eso les implica, el hecho de formalizarse como cooperativa, les implica justamente ese trabajo el de, de, de saber un poco de, de las cuentas, de las finanzas, de toda esa onda y a veces esto esto puede ser un algo como enriquecedor también no y uno uno también pregunta, eh, si uno no for se formaliza como como cooperativa eh, tiene que salir muchas veces a vender su a vender su, su, su poder de, de trabajo más bien su, su, su labor su fuerza eh, en el mercado capitalista no eh, tiene que bueno tener ese como lo, lo que veníamos hablando de un trabajo complementario bueno tengo que salir a trabajar en un bar tengo que salir a, a, a trabajar eh, en una empresa este vender casas lo que sea no y entonces ahí la pregunta es por eh, ¿De dónde viene el cambio no? el cambio social el cambio del modelo económico puede salir de una formalización de, de trabajo pero de una manera más equitativa tomando una forma como es la cooperativa donde hay una distribución más justa de ingresos de, de renta etcétera este o eh, la economía la nueva economía sale más bien de un trabajo marginal del cual eh, en el cual uno depende todavía de del, de, de la economía Formal capitalista Porque tiene que salir a vender su fuerza de trabajo Para poder ¿no? Seguir haciendo en paralelo Otras formas de transacciones económicas ¿no? Y entonces ahí Creo que no hay una respuesta Muy clara, no pero creo que se puede dar las, las dos cosas, no la formalización De la economía solidaria En tanto cooperativa, etcétera Pero también ese trabajo Que no se formaliza Pero sí puede ser gestor de nuevos modelos económicos y nuevas esperanzas, ¿no? Sí, bueno, es, es como también el choque ¿no? de estas dos partes o de estas dos visiones, ¿no? Porque en realidad, este ¿quién quién está dentro de este modelo ¿no? y de las economías este sustentables o estas economías solidarias de las que platicas y que tienen que ver También con el otro mundo, no porque al final de cuentas si yo compro pintura, si yo compro claro. tijeras, si yo compro hojas, de, tengo, estoy pagando un impuesto, no no sé a quién. no O sea, la, la bronca en todo caso, o, o pudiera ser que todas estas economías, ¿no? to, todos estos grupos o personas que generan estas producciones eh, caseras o de grupos pequeños o que tienen visiones de, de solidaridad con los otros mercados o con los otros consumidores y poder llegar a cierto tipo de organizaciones sin que tenga que ver la mano del Estado o de instituciones, porque yo me, o sea, yo me estaba a, alucinando ahorita mientras hablabas de esta posibilidad de que alguien con poder adquisitivo o con poder económico diga yo voy a hacer una cartonera Ajá, ¿no? sí. entonces nos mata a sí, los cartoneros sí. este porque encu sí. encuentra dentro de las cartoneras esta posibilidad y esta moda que desde desde luego también tenemos que verlo de una manera así de que nos ha ajustado, debido a los avances tecnológicos y todo esto, nos ha ajustado y nos ha motivado a muchos a continuar contra, con, con, con, con nuestra labor de difundir nuestra literatura. Mm. Pero puede llegar alguien, como sucede en otros lugares, ¿no? Y, y tomar ¿no? La, las riendas de un movimiento y, y hacer sus cartoneras que se metan a un sistema económico capitalista y la gente no tenga este mercado y los usuarios tengan la posibilidad de encontrarse muchos autores y muchas editoriales cartoneras pero con un dueño o con, un, mm. con un este empresario capitalista ¿no? si sí, hay un peligro ahí si sí, bien interesante y creo que ahí como uno llega a los límites de lo que es la flexibilidad cartonero cartonera no hay como que uno podría decir eh, no sé hay que hacer un manifiesto cartonera y ya existe a lo mejor ya existe algún manifiesto cartonero pero 8 <risa> <risa> pero pero uno no quiere como tampoco restringirlo lo que es pero sí podría tener sus, este, sus elementos claves no por ejemplo eh, pensar a ver si, si esto de, de, de no ser empresario o, o estar sin fines de lucro de alguna manera no porque uno también tiene que vivir no pero este creo que no sé, he hablado como de un caso de un de una cartonera donde no no se había convertido en una empresa grande formal ni nada pero sí ellos mandaron a hacer sus libros cartoneros y salieron muy lindos o sea pero ellos mismos no lo hacían no o sea mandaban a hacer ¿Sí? entonces ahí también se un frente se enfrenta un poco de crítica como que eso es de verdad cartonera no este Y bueno, uno puede pensar en otros rubros en otros rubros de, de la economía donde ha sucedido que algo que empezó como una economía por lo menos más ética se ha transformado en una empresa grande. Eh, ¿no? Yo puedo pensar en, en, en una línea de bebidas que se llama Inocencia o Inocente en, en Inglaterra donde este ellos empezó que todo es natural, que todo es eh, orgánico, que después donamos el 10% de nuestras eh, de, de las ganancias a, a cierta causa. Un montón de cosas Te, que hice mismo al nombre no inocencia de qué pasó, lo compró Coca-Cola porque vieron que era un modelo que tenía que, que tenía cierta rentabilidad económica y bueno, el dueño de esa empresa dijo, bueno, si me van a comprar para tantos dinero yo me puedo jubilar, así estar feliz, a lo mejor dono 10% de lo que me pagan para otras causas, ¿no? Entonces, no sé si hay un peligro de que, bueno... Es... Sí, es, exactamente, es, es, es una de las cosas, eh, sí hay, bueno, en academia cartonera que es un libro que sí. es el único libro cartonero que no es caronero ah, <risa> bueno es, es este libro que impulsó paloma Celis, sí. que está también en las redes por si alguien quiere buscarlo en, en, en las redes está el pdf que es academia cartonera con k academia con k cartonera de la universidad de wisconsin y puede este ahí están este las primeras ocho cartoneras Este, que saltaron ¿no? a esta a esta red de, de cartoneras en latinoamérica y pues es muy interesante conocer estos incluso primeros elementos manifiestos de, de las cartoneras en sus inicios y que probablemente también en cada lugar sea distinto pues no y así debe ser y que cada uno tenemos eh, diferentes obstáculos o diferentes monstruos que que, que enfrentar para poder llegar a la princesa, ¿no? Y Pero, diferentes gustos lit literarios también, Sí, también, ¿no? porque también es es, es es agradable escuchar que en la universidad de X del país tal, este hay una cartonera en la universidad y que los alumnos de esta escuela hacen los libros de texto, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido ya hay una labor implícita de los de los alumnos realizando una labor interna de la universidad, pero que les permite ahorrarse una lana, ¿no? Mm. Y que y que esto pues a lo mejor lo pudiéramos hacer todos, ¿no? Pero que también es cierto lo que comentábamos sobre los modelos económicos que luego pueden ser funcionales, digo, sabemos de eh, el transcurso de la historia, ¿no? Todas estas cosas que ahora vemos que tienen que ver con con pirámides con con telares, con esto y con aquello, pues eran las producciones en, en serie y en cadena de las industrias rusas en el tiempo del comunismo, ¿no? este Y, y que cómo se, de alguna forma, se, se premiaba al, al obrero que producía más, pero todos los otros que producían también más por, por tratar de ser el mejor, es ser un excedente, ¿no? De producción y que, y que en este sentido pues ahora se utiliza en, en grandes cadenas económicas entre la gente de bajos recursos para vender harto tipo de productos no que igual funcionan o no funcionan esto ya depende también en de la fe y en la creencia de cada uno pero que, que la, la, las cartoneras tienen su propia magia o su propia mística y que sí, como dices tú de repente ves Cartoneras que son un verdadero arte, que están hechos por artistas y, y otras que son hechas por otros editores, pero con una especie de estética cartonera que, que muchos, como dices tú, dudamos o pensamos que, que este no es la idea de la industria o de la empresa o del movimiento cartonero. ¿no? Mm. ¿Y qué? Creo que otra otra pregunta que me estaba haciendo ahora mientras que hablabas es que si a veces eh, como la ética y la idea cartonera de, por ejemplo, vamos, eh, no, no hay una cita de, de, de, de Che Guevara que dice como que, no sé cómo es en español, aunque sea dijo en español originalmente, ¿no? pero que haya 1 die mil vienams no como creo que había una cita así como que se, para que se expandiera ese modo las rebeliones así en vietnam y, y, y bueno que, que uno podría decirlo también que eso traducirlo a lo, lo, lo carero como para decir bueno que haya 1 die mil cartoneras pero esa ética a veces podría llegar a es más bien una pregunta a ti también, una podría llegar a chocarse contra una realidad económica, que por ejemplo aquí en Guadalajara donde hay varios cartoneras, este el si el mercado es más allá de la voluntad de las cartoneras existentes de promover el modelo, para que otros lo agarren y hacen sus propios libros, la misma producción, me pregunto si la misma producción cartonera podría llegar a saturar un mercado que existe para que los otros para, para que eso podría desalentar a nuevos actores eh, a hacer y vender sus libros cartoneros. ¿No? O sea la voluntad de, de, de transferir el conocimiento está ahí pero a lo mejor ya el mercado está difícil para los que le gustaría entrar en el juego no y vender cantidad de libros sí bueno yo yo pienso que, que si yo tuviera la posibilidad de comprar no uno sino dos o tres o cuatro títulos de losa cartonera si lo estuviera frente a mí aquí me lo estuvieran vendiendo los compraría ¿no? Mm. Y, y Y probablemente de una cartonera nueva que se llama cocodrilo cartonero, pues yo puedo decir pues, quién son no? mm. pero creo que hay una mística y, y, un, y una cuestión mítica también en el sentido de de quiénes son los primeros cartoneros cuáles son los títulos que se vendieron este imagínate digo en el sentido de, de, de lo que le llaman el coleccionismo no o, o esta prioridad de encontrar auténticos ejemplares de los, de los primeros cartoneros ¿no? que sería pues para, para muchos importante eh, o en el caso de una de las preguntas que me hacía esta chava adriana ojalá y nos esté escuchando este era como y qué o sea si nosotros tenemos un registro, de todos los títulos cartoneros que hemos sacado. Probablemente para gente como Lucy tú... Y Lucy también haya, te haya preguntado. Como, esa, como tú, que, que tienen esta pues mentalidad estructural de la academia y todo, deberíamos de tenerlo, ¿no? Pero yo te aseguro que se me irían cinco o seis títulos de la mente mm. porque no los recuerdo ni tampoco los tengo... Que es una, como una, un elemento de lo que es lo efímero también de, de, de la cartonera, ¿no? Entonces, y, y, si, y si, por ejemplo, el título de fulano de tal fue el que más se vendió en su momento, ¿por qué no lo sigues sacando? Claro. ¿Por qué no sigues haciendo ediciones, no? Y, o reeditándolo. Pues no lo sabes, porque a lo mejor no tienes tiempo de volver para atrás o estás pensando en ganar dinero. Pero si sí de repente pensamos que hay títulos que... Está, los tenemos aquí a la mano y los reeditamos Porque esos títulos nos permiten Sacar otros libros no O sea, si yo vendo 20 tripas de gato Puedo sacar 50 Que es el título de un libro No, no, sí. no son no, no son las no. tripas en sí <risa> el, el, el, el título De nosotros que más ha vendido Se llama tripas de gato y, y, y digo si Si saco 20 libros Probablemente los venda Para sacar 50 libros de de claro. cuentos de barro mm. no Entonces, también eso a veces es importante Pero que yo tenga, por ejemplo ¿Y cuántos has vendido de tripas de gato? Pues no sé, como mil quinientos, mil setecientos O sea, todo ese tipo de de cuestiones administrativas Es demasiado difícil para nosotros Porque, porque raya en esta... Con, en este convencionalismo no convencional no mm. porque es como todo cuando empezó la piratería y cuando y cuando empezaron las las, las, las, las ediciones underground o, o mm. marginales no que quien tiene una revista de rolling stone de 1960 y tanto claro. claro, ¿no? pero eh, creo que también es, eh, es hay una pregunta de hay una cuestión de si queremos como cuantificar no este para qué no, también este cu cuantificar el fenómeno caltonera para, para medir su éxito en número de ventas de ejemplares o en realidad su éxito se mide en otras cosas tal vez no en encuentros eh, más cualitativos ¿no? que cierta venta puede valer 20 en el sentido de que si se si le inspira a alguien a escribir otro libro no, no sé sí, si por... me estoy diciendo muy cursi sí, no, no, pero... No, pero, pero, pero sí tiene que ver con eso porque en ocasiones Tienes el libro y conoces al autor, ¿no? O sea, lo conoces en el sentido que lo ves, ¿no? Y lo saludas. Y eso y eso también es muy importante en la cartonería o en los cartoneros porque los autores están involucrados en la producción de su libro y también están involucrados en la venta de su libro y están involucrados en el movimiento. Mm. Y también es importante, y esto lo tenemos que entender así, que tenemos que no sabemos todavía, como en las cuestiones metafísicas, no sabemos qué vaya a pasar más en el futuro, si se van a agregar más científicos sociales a, a investigar y a provocar… Que Ojalá el... que no decís así. <ríe> no, pues, no sé, es que yo no sé a dónde va, no pero provocar que esto continúe y siga creciendo o definitivamente tenga que morir, no mm. como han muerto muchas vanguardias, muchos productos, muchos movimientos, mucha gente… Movimientos, ¿no? mucha gente. <ríe> Es, es muy cabrón pues patrick este está muy corto el tiempo aquí despídete en buen plan y dinos algo que quieras agregar para despedirnos uh, ok uh, bueno uh, muchas gracias escritores por escucharnos hoy y Siento los nervios como de una ola que, que, que nos va a llegar con estos grandes festivales y estas ferias, ¿no? Entonces, eh, les, ahora les voy a contar en las próximas semanas cómo nos ha ido este, con estos mega eventos que son la FIL, la, la, la, la, la alternativa Franche. a la FIL, la francachela cartonera y la feria del libro, ¿no? Pero ojalá que nos pueda acompañar en presencia en persona también o escuchándonos aquí en Radio Cartón. Bueno pues nos vamos a despedir y Pavel nos va a poner esta rola que se llama barrio pobre pobre barrio. Gente es muy ley, donde los niños se vuelven hombres antes de los 16. Una mirada inquieta al fondo del callejón. Puedes ver que todo está lleno de perdición. El señor de la esquina me dice así es el destino. Unos levantan el vuelo y otros se tiran al vicio. Uh, yeah. El mayor de Doña Lola entrena pa' boxeador. El otro estudia la prepa, pero el pequeño salió cabrón. Le gusta el vicio y la mota,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 Iba a terminar Todos los días de su vida Yo nací en un barrio pobre Un barrio pobre Un barrio pobre Un barrio pobre